Su centro comercial p r e s e n t a Muy, pero muy buen día. Tengan ustedes, damas y caballeros. Bienvenidos. Sean este su programa One Day, las sensaciones sonoras. Hoy miércoles 6 de octubre del año 2010. Mi nombre es Roberto Álvarez l a r i y voy a estar acompañándolos durante estos casi 60 minutos aproximadamente en este super programa. El día de hoy les vamos a estar presentando el disco, el disco más reciente de los señores de Unco, de nombre. 「Where Did the Nightfall?」、aparecido el 10 de mayo del año 2010. Estamos escuchando de fondo la melodía「Nowhere!」。Así es que iniciamos pues el día de hoy: Las sensaciones sonoras.El Descafeinado Radio presenta: One Day.Sensaciones sonoras. Toda la música en un solo lugar. One Day. El segundo track lleva por nombre Follow Me Town. Están acompañados los señores de Uncle por Sleepy Zone, esta banda originaria de San Francisco. s u n k u del disco Where Did the Night f a l l El día de hoy en One Day, las sensaciones sonoras. Expresión musical. One Day. Ahora escuchemos esta canción. La tercera de este álbum, de nombre Natural Selection, junto con los señores de Black Angels, es un cool con el disco Weirdie Nightfall. El día de hoy, en One Day, las sensaciones sonoras. Vamos a escuchar la melodía Natural Selection. Esta canción con sonidos muy al estilo de Joy Division. Recuerdo mucho la canción de I'm Solation. Esto es One Day y las sensaciones sonoras. La música marca generaciones. One Day. よいしょ。 i not e v s s t e r Y la melodía, Uncle, junto con los señores de Autolux, voy a un corte y regreso con más sensaciones sonoras. Verdadera Radio n i g h solo por el descafeinado. En el descafeinado radio tenemos un lugar para ti. Sabemos de la necesidad de hacer crecer tu negocio. Por eso tenemos el mejor paquete desarrollado para tus necesidades de ventas. Anúnciate con nosotros. Información arroba el descafeinado.com Llámanos 30 30 70 78. El descafeinado radio. Verdadera radio online. El descafeinado radio. El descafeinado ra radio. Música. One Day. Continuamos en esto: o q u e es One Day? Las sensaciones sonoras transmitiendo a través de www.eldescafeinado.com. La verdadera radio online. Déjenme les recuerdo que Centro Sur, Centro Comercial, este centro comercial ubicado allá al sur, periférico sur, de Avenida Colón, este centro comercial se hace presente a través de One Day, las sensaciones sonoras y el disco que estamos programando el día de hoy, Where Did the Night Fall de los señores de Uncult, seguramente lo puedes encontrar en Centro Sur, Centro Comercial. Ahora v a m o s con el track número 5 de este disco llamado The Answer. Son los señores de Uncle junto con Big in the Japan. Esto es One Day. Junto con Viking the Japan, con la melodía de Almsware, el día de hoy en One Day, las sensaciones sonoras. Siente One Day. El track número 6 de este disco lleva por nombre On a w i r e Son los señores de Uncle、cool、junto con L.A.G. Esto es One Day. Con Uncle, el track número 6 de este disco lleva por nombre h o l Nowhere, This is One Day. スタッフの7位、その、「Señores ニューコーク」junto con Gavin Clark。「s es t r e s One Day」、「s e n s a c i n s o n o r a Lo estás escuchando」a través de la verdadera Radio Online。 Melodía f a l l i n g Star. El día de hoy, a través de One Day, las sensaciones sonoras, nos estás escuchando a través de www.aldescafeinado.com. Voy a un corte y regreso con más sensaciones sonoras. Verdadera Radio Live, ¿no? solo por el descafeinado. Gratis. Conoce a los artistas、gratis. independientes que están dejando huella en internet. DiscosGratis.org Es el lugar donde puedes descargar discos virtuales totalmente gratis. De artistas independientes, de artistas gratis. nuevos. Gratis. Conoce sus propuestas musicales. www.discosgratis.org. Estás escuchando. El descafeinado radio. w w w d e s e a b e n a d o c o m Continuamos con más. Esto es One Day. Las sensaciones sonoras nos estás escuchando a través de www.eldescafeinado.com, la verdadera radio online. Comunícate con nosotros a través de kw radio hotmail.com o también a través de one day.eldescafeinado.com. Mándanos tus correos electrónicos a estas dos direcciones o también a través del Facebook, facebook.com diagonal Beto Laris. Y antes de continuar, déjenme le mando un saludo al buen Chipotes y a toda su clientela allá en Santa Paula Hill, una ciudad muy bella, muy pudorosa, toda la gente gente pudiente que vive allá en Santa Paula. Un saludote para todos ellos y para el buen Chipotes. Y estamos escuchando de fondo la melodía Heavy Drug, el traje número 8. Esta melodía fue el primer single de este disco. Pero en su versión Surrender Song Mix Heavy Truck es la melodía que estamos escuchando de fondo. Y ahora nos vamos con el track número 9 de este excelentísimo disco de los señores de u n c l Lleva por nombre Kate Beard. Esta canción va junto con la señorita Katrina Ford de la agrupación Celebration. Catrina Ford con esta excelente pieza musical, el track número 9, Kate Beer. Esto es One Day. Expresión musical. Sin duda, uno de los mejores tracks de este disco, el track número 10, Hey Blibium. Estamos programando el disco Weird e d Nightfall de los señores d e Uncle. De este excelentísimo disco a cargo de los señores de Un c u d l Esto es One Day y las sensaciones sonoras. La música marca generaciones. One Day. Vámonos con el track número 11 de este disco. The Runaway, junto con l a g esto es One Day, y estás escuchando a los señores de Uncle en este especial. l a g esta canción de los señores de un cul.、Cool. Voy a un corte y regreso con más sensaciones sonoras. Verdadera radio online, solo por el descafeinado. Lunes y viernes de 4 a 5 de la tarde, escucha En el Área. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos ya en el Área, El Descafeinado Radio. Verdadera Radio o n l i n e verdadera Radio o n l i n e solo por el d e s a i o n a d o por el d e s a i o n a d o por el d e s a i o n a d o música. One Day Continuamos con más de esto que es One Day, las sensaciones sonoras transmitiendo a través de www.ldescafeinado.com, la verdadera radio online. Y no puedo continuar sin mencionar Revista Visión Te Pic, esta revista Nayarita. La pueden encontrar a través de www.revistavisióntepic.com o también, si vives en el estado de Nayarit, la puedes encontrar en algunos sitios, puestos de revistas y más. Vamos Con esta pieza musical, el track número 12, los señores de Uncle junto con Joel Cadbury, él es de la agrupación s o f t La melodía Everest, r e s t o es o n e d e r y Junto con Joel Cadbury, esto es One d a y y las sensaciones sonoras, siente One d a y la melodía. The Helding es el track número 13 de este excelente disco de los señores de Uncle, bien acompañada por Gavin Clark. Esto es One Day y las sensaciones sonoras. Without scars and w i t h n our e y s She holds the flame She holds h e s mind Junto con Gavin Clark. Ya nada más regreso para despedirme. Verdadera Radio n i g e Solo por e n descafeinar.、No. ¿Escuchas o n Chase? e、eh? t o d o s los Domingo? s De 6 a 8 pm. Por el descafeinado, expresión musical One Day muchísimas gracias a toda la gente que hizo el favor de escucharnos a través de esta emisión en www.eldescafeinado.com. La verdadera radio online. Yo me despido con el track número 14, una excelente pieza musical de los señores de Uncle, sin lugar a dudas. Lleva por nombre Another Night Out, junto con Mark Lanegan. Esto fue One Day, las sensaciones sonoras. Muchísimas gracias a todos. Yo me despido, los espero el próximo miércoles a través de esta estación, la verdadera radio online. If the Your sparrow's glassy eyes and walk upon the water once more for me. Are those dead diamonds, baby? Or Are they stars gone to sleep? So know that you might miss me. Slowly fades the line. So、I、know that you might miss me. Oh, yeah. Slowly fades the line. f o it's a lie.